Renal Carvallal, ¿recuerdas aquella entrevista que tuvimos hace 22 años con él? 22 años que se hizo por eh? y joven. Y cuando estaba contando, dice, mantiene y sigue con, con esa prosa, esa forma de escribir. Dice, tenía...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 ¿Para qué debían eh, de, de realizar unas obras tan complejas, únicamente y exclusivamente para quitarse el frío? Con les valía como hacen en Canadá, ¿eh? tiene una ciudad subterránea a nivel del metro, pero es claro. plana, no necesitas, no necesitas bajar y bajar y bajar y bajar.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 ...el reactor número cuatro. ...y es en ese reactor... ...número 4... ...donde al parecer... Eh, ...tuvo lugar... ...un avistamiento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 Sí sí, sí, sí, sí Fidel Castro Y se llama Nesiamón <risa> Me río de Fidel Castro, eh, Silvia lo, lo ha dicho muy sotoboche Pero te he escuchado sí. Bueno, eh Bruno, Bruno, Bruno está, está hablando de una momia Y no la de Jordi Hurtado Ni tampoco la de la de Fidel Castro <risa> Hay otras momias vivientes, eh Pero no vamos a decir cuáles son Bueno, en este caso es mm, una momia Que es una superviviente nata por por, Johnson también. Porque resulta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 Eh, Nesiamón yo creo que es muy vacilón. Sí, ¿eh? no, es, es muy vacilón. Yo si parco, queréis os puedo interpretar lo que, lo que dice. ¿eh? Oye, Hijos de a, a puta dejadme descansar. A, en paz. a propósito de eso que se ha comentado <risa> y de la voz que hemos escuchado y eh, nos mandan aves con medidas rosamientos es una foto de la reina de la tierra. Sí, bueno, claro. <risa> Claro, claro, claro, claro, Momia viviente también de las... Claro, claro, pero esa, claro. esa es debido al alcohol, ¿no? Es por la momificación, ¿no? no pero bueno, es no, debido no, a los 3.000 años. Esa era ¿eh? la madre, esa era la madre, Josep. Era la ah, madre sí, de no, la reina. No, es, es que, claro. este ha sido, te ha mal. sido. Oye, pero yo...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 tortuga cuando tiene el orgasmo, que hace <risa> Pero qué medios ves tú, Silvia? <risa> pues unos de la naturaleza. <risa> Madre mía eh, eh, Por cierto... A, a que ver, Josep, vamos hecho... no, a ver quién dice no, la más gorda No, que no, no, no, no, no es gorda Pero ya que ha hecho alusión <ríe> a la Lutbaffe y, y al cómo se salvó la momia pobrecita Hay que hacer un recuerdo Hoy, hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz sí, es bueno tú. que todos tengamos un recuerdo Entre otras cosas, Bruno, hoy me he quedado un poco alucinado Durante las uh, noticias de, de A3 Media, de Antena 3 eh, Han sacado el micrófono a la calle a A preguntar a los jóvenes si sabían que era Auschwitz o si sabían que era holocausto. Dios. Y, y, pero jóvenes, estoy hablándote de 17, 18 años. Madre mía. Y no tienen ni idea, ni idea. No me sea, lo puedo un, creer. Me parece terrible, terrible, terrible. Hay que bueno. tener memoria para todas esas cosas. Uh -huh. Vamos a hablar de los neandertales, Manuel Carballal neandertales. Oh, Te está tía? llamando algo, ¿eh?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 que eh, ha encontrado, eh, hemos investigado... La se, llenó, eh, se ha investigado la momia. ¿Quién había detrás de la momia? A ver, lo escuchamos. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves hombre. de la única intergaláctica, de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. <ríe> Todo ya, esto hombre. se está preparando ya lo está preparando a Antártelán esto es en la nave y cuando se pongan arriba echaron a halo de luz como aquí ahora mismo estas piernas las están elevando de un emplatillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura qué, qué, Jesús, qué, qué 45. grandes 45.000 kilómetros de altura qué grandes fueron los 80 ¿eh? qué oh. personajes nos regalaron el sombrita Soy. Carlos Jesús sí, sí. en ¿Sí? fin tuvimos un montón de frikis mmm, El, el pero, bueno pero, Porras, eso, era, era penumbra sombrita penumbra. era, pero, era, pero era igual, el sí. personaje que hicimos sí, nosotros sí, sí, en sí, turno de noche sí, es verdad, sí. queremos, que era su discípulo era irrepetible sí, sí. era irrepetible yo de todos aquellos personajes colaterales del mundo del misterio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 Esto es lo sorprendente. Bueno, hombre, hoy queremos que la Tierra es plana. No sé cuándo estábamos peor. Sí, claro que sí. eh, vamos a escuchar eh, las noticias ahora y después ahí eh, continuamos. Eh. Tenemos más eh, minutos entre Túblia, Zona Cero, una noche especial, esta noche en Arros a los Ventos y vamos a comentar muchas otras eh, noticias, pero antes la actualidad. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero.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 Y Elsa, eh, me entenderán los que sean papás, so es la hermanita de Ana en la película Frozen, el reino de hielo. ¿Qué me estás contando? Por sí, favor, una, no me digas eso. Una, una muñequita. Una muñequita de Pero jugar, canta, eh. Joseph, canta la canción. L yo es que no me la sé mucho, pero. Let it go. <risa> Más o menos. Básicamente la, la historia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 que se trata Justo de un, un de fabricación, pues lo que hacen es esta, pensar esta está embrujada. Claro.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 Sí, sí, es cierto pero bueno, en este caso se colaban monedas también creo yo recordar sí, bueno, hay, sí yo creo de... recordar de... también sí, que, que, de... que sí, sí, sí, Clara Taoces estuvo visitando ese, ese pasguardio y ¿no? no, es no, no, es nosotros con lo por tocamos por también fueron contemporáneos pero en el caso del, del monje lo que dices de la moneda es una creo recordar que es una filmación que consiguió Eh, Pieri Cabero eh, del equipo ETA sí. uh -huh. durante uno de los días que están Eso grabando es. ¿qué creen que es eh, la grabación en vídeo de un aporte Eso en es. el momento de producirse, que es una pieza que cae de